...financieras de alguna manera para modificar la actual legislación que hay que está vigente desde el 77 en plena dictadura una ley que había impulsado Martínez de Hoz, que tuvo algunas reformas, pero que ahora se han presentado proyectos como para pensar de otra manera a las entidades bancarias a las entidades financieras, a los bancos eh, más bien como un servicio público que puedan ayudar o permitan eh, fortalecer o fomentar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, a las economías regionales. En ese marco se ha presentado un proyecto, uno que es del bloque Nuevo Encuentro, que lo ha presentado Carlos Heller, otro también que es de un diputado del GEN, del partido de Margarita Stolbizer y el PRO había dicho que iba a presentar uno también con muchas incorporaciones de técnicas modernas del resto del mundo y demás, que se iba a presentar en esta semana, pero no hubo novedades al respecto. Vamos a tomar contacto con Martín Sabatella, que es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, del partido Nuevo Encuentro justamente, que forma parte del grupo de legisladores que está impulsando, de alguna manera, este, esta modificación en la ley de identidades financieras. ¿Cómo le va, Sabatella? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. ¿eh? Bueno, ahí veíamos que comenzaron los debates, en principio, allí, en diputados de la ley de entidades financieras. ¿Con qué impulso, digo, con, o de qué manera comenzó el debate? Y si hay chances de que oficialismo y oposición puedan ponerse de acuerdo en hacer avanzar o en impulsar esta ley para que siga para adelante. Mira, empezó el debate en las comisiones, eso es un paso importante, nosotros estamos trabajando muy fuerte en esto, nos parece una ley fundamental. Bueno, Carlos Heller ha trabajado durante años en esto. Uh -huh. Y bueno, por supuesto, este proyecto que el bloque impulsa con fuerza, eh, creemos que es absolutamente necesario para imaginarnos un sistema financiero desde otra mirada, desde otra perspectiva, desde otro horizonte, al que fue pensado cuando se crea la ley de entidades financieras de la dictadura. Vos bien lo decías, esa ley tiene que ver con el modelo que se estaba instrumentando, un modelo de exclusión social, de concentración de la riqueza, de destrucción del aparato productivo nacional. Eh, pensado entonces desde la perspectiva pura y exclusivamente de las entidades financieras, nosotros estamos pensando un cambio de paradigma profundo, un cambio conceptualmente profundo que es ...pensar el, el sistema financiero desde la perspectiva de los usuarios como servicio público... ...y por lo tanto un, ser, un, un servicio que este, el Estado tiene que garantizar el acceso a, a él. Y pensado además el sistema financiero como una herramienta fundamental para el desarrollo social... ...económico, productivo, para el crecimiento con equidad. Entonces es un cambio profundo de paradigma que implica necesariamente discutir... ...construir consensos, construir mayorías, debatirlo con todos los sectores... Y estamos impulsando esto. Es una, una ley que, digo, para sintetizarlo en dos o tres cositas, eh, plantea el, el sistema como servicio público, eh, plantea una regulación que permita tener una tasa que no pueda estar más, que pueda estar por encima del 5% del promedio ponderado de todas la, las tasas este, eh, establecidas. Eh, que regula, por ejemplo, eh, que la, los, los bancos, entidades financieras tengan que tener el 40% destinado a la producción, al pequeño y mediano empresario, al pequeño y mediano productor, o sea que tengas créditos para eh, el 38% para las pymes y el 2% para los mismos y, y esto implica orientar ese crédito, porque en general los bancos eh, generan créditos personales distintos o para electrodomésticos, etc., o de otro tipo créditos personales pero en realidad estamos orientar créditos también para la producción y si claro. eso no lo hace el Estado y si no se regula ...naturalmente no, no sucede... ...bueno, esto es un poco la perspectiva que tiene este proyecto de ley... ...esperamos que se avance. Eh, Sabatella, este, este proyecto de aprobarse... ...tocará, digamos de alguna manera, la rentabilidad de los bancos... ...afectará la rentabilidad de alguna manera... ...y, y en ese caso, ¿podría haber resistencias en el debate? No, bueno, eh, seguramente este, discute obviamente la, la rentabilidad... Porque la, el sistema no, no puede estar pensado solamente de la rentabilidad de las entidades financieras. Por supuesto las entidades financieras tienen que ser rentables este, y, y existe y tiene que, tiene que existir esa rentabilidad justamente para que el sistema funcione. Pero no puede ser lo que ordene el sistema, el sistema financiero. Si es pura y exclusivamente la rentabilidad o la lógica del mercado, este, estamos en una situación distinta a la que yo describo. Por ejemplo, si fuera solamente por la rentabilidad este, el crédito no se orientaría eh, a, a la pequeña y mediana empresa y se seguiría orientando hacia otros sectores quizás más rentables. Si fuera pura, exclusivamente por la rentabilidad en un pueblo este, donde se necesita una entidad bancaria porque para el, para, justamente para el desarrollo económico, social, productivo de esa zona este, se mediría si existe, existe o no esa entidad desde el punto de vista de la rentabilidad. Nosotros creemos que hay que generar mecanismos que más allá de la, de la mirada de la rentabilidad esté pensada también desde ese interés de desarrollo social este, del lugar. Claro. Entonces quiero decir, la, la mirada de la rentabilidad de la entidad financiera tiene que estar, por supuesto, pero no como el elemento central y único, mm. y esa rentabilidad tiene que estar cruzada por estos otros elementos que tienen que ver con los objetivos de ese servicio público, claro. como pasa con cualquier servicio público donde, por supuesto... Esa actividad está atravesada por la rentabilidad, pero está atravesada sobre todo por el derecho que tiene la sociedad a acceder a ese servicio. Mm. Entonces, eh, le preguntaba. Por supuesto no, que la, la, sí. pues digo, en ese sentido, contestándote, digo, por supuesto que puede cuestionar esa rentabilidad, puede, puede, puede pensar este, una, una situación distinta vinculada a la rentabilidad, pero bueno, esto, Carlos Génez es presidente de un banco cooperativo ah. eh, y él conoce obviamente el, el, la situación de las entidades financieras y él eh, lo, lo decía muy claramente, miren, esto es absolutamente rentable, es absolutamente no es que la no es que está contra el sistema financiero, sino que, le, que puede ser digamos bueno, usted tienen que ganar un poco menos, pero este pero eso no significa que este no, no sea rentable o que no sea viable ese sistema financiero. Claro, ejemplo, no pero esto... le, le, le preguntaba básicamente porque pensaba o trataba de imaginar un escenario, digo, el, el poder político de alguna manera va a poder eh, enfrentar las resistencias que puedan llegar a aparecer de los sectores y de económicos. Se trata, de eso se trata la actividad política, cada, cada sector puede tener sus intereses y la política tiene que mediar en, fun en función de los intereses generales, en función de los intereses mayoritarios. Eh, por supuesto, digamos, cada sector quiere tener mayor rentabilidad, todo el mundo... Eh, lo mismo pasa cuando, cuando hay otras discusiones pero en el sentido coincido que oh, vos que puede haber sectores que puedan tener cierta reacción o cierta, este, cierta cuestión de, de, bueno, de, de, de querer enfrentar esta, esta, esta, esta ley en función de mantener una situación distinta o de mayor privilegio etcétera pero um, se trata, la política tiene justamente que mediar eh, en función de los intereses este, mayoritarios este, con esos intereses particulares o sectoriales o corporativos, entonces me parece que de eso, de eso se trata y bueno, construir mayorías para que podamos construir un rumbo que en definitiva tenga que ver con la, con la armonía de esos, este, de esos intereses en función de un crecimiento con equidad, en función básicamente de una sociedad donde nadie queda al intemperio, ¿no? Gracias uh -huh. a todos y todas. ¿Qué tal? Uh -huh. Buenos días. Justamente eh, estaba pensando en relación a, a la propia lógica con la que actualmente eh, funcionan los bancos, que tiene que ver con, eh, digamos, eh, altas cuotas para, para digamos, poder acceder a beneficios y demás que enriquecen a los bancos. Estaba pensando, por ejemplo, en la proporción, el porcentaje que cobran hoy por hoy los bancos para hacer transferencias bancarias, sobre todo cuando se trata de grandes montos de dinero. Y estaba pensando también, vinculado a eso, con... Eh, el el gran problema de las salideras bancarias, hubo últimamente uno de los casos de La Plata, de esta mujer embarazada, de manera muy resonante digamos en todos los medios de comunicación y pensaba también si una ley de entidades financieras podría venir a mejorar de alguna manera eh, el sistema como para poder también evitar o de alguna manera reducir este tipo de la, de la inseguridad dentro de los bancos en el sentido de eh, por ejemplo eh, achicar la cantidad de dinero que uno tiene que pagar cuando hace una transferencia bancaria o implementar diferentes mecanismos que de repente puedan ayudar a que eh, la actividad se pueda gestionar dentro de los bancos y no tener que salir con grandes sumas de dinero eh, a la calle, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando en, en esa opción. ¿Hay algo de eso que pueda también aportar este nuevo proyecto de entidades financieras? Mirá, la verdad que no, no estaba pensado no desde, desde esa problemática. Por supuesto una problemática que a nosotros nos preocupa y, este, y, y uno puede pensar también que, bueno, que la, la bancarización... Este, eh, ...hace que, que, que pueda ayudar a generar mayor seguridad en esta perspectiva que vos planteás... ¿no? ...que, bueno, que la, la, la, la bancarización genere menos dinero en el fructeo circulando... ...y por lo tanto eso pueda garantizar, eh, pueda ser una herramienta también de prevención... ...vinculada al tema de, de seguridad. Eh, la seguridad es un tema aparte, más complejo, ¿no? tiene muchos otros temas, muchas otras situaciones... ...hay que hacer un abordaje integral... Eh, bueno, yo fui intendente 10 años y he trabajado fuerte en esa en esa situación. Este parece que es un debate que, que además de esto que incluimos, que por supuesto este puede puede ser parte también de, de de las herramientas que hay que que hay que generar. Hay un montón de otros temas que hay que que hay que poner en discusión. Eh, a la hora de pensar el tema de seguridad, ¿no? Sí, sí, cuestiones? más allá de, del tema de seguridad, digo, concretamente eh, mucha gente digamos, accede, termina definiendo a lo mejor retirar el dinero cuando tiene que sacar grandes sumas porque realmente el porcentaje de dinero en una transferencia es altísimo, ¿no? Con lo cual, digo también en esta la lógica sí, de pensarlo claro, como un servicio esto, público, esto, ¿no? Cuando vos decís, este, si vos, bajás, vos lograr, lo, digamos, este, mejorar la, la, la, o le quitas costos que permiten que... Claro, esa, a eso me refería. ...pueda, digamos, este, optar por la bancarización sin pensar que eso significa costos extraordinarios a partir de, de esas, de esa, justamente, de lo que cobran los bancos para cada una de esas operaciones. Uh -huh. ¿no? Bien. Entonces, en ese sentido, por supuesto, la, estoy de acuerdo con vos, sí, claro, la... Eh, potenciar la, la, la, la bancarización y bajando los costos que tienen que ver con esas transferencias Eso obviamente puede hacer que entonces la gente naturalmente se vuelque más ahí y, este, y no a, a circular con dinero efectivo. ¿Medidas como este tipo están previstas, por ejemplo, en esta nueva ley de entidades financieras? Eh, bueno, en la reducción de ciertos de, de, de, de costos y, por ejemplo, hay, hay planteo de... de, de, de, de, de, de de, eh, no me acuerdo exactamente el nombre de este momento cómo lo pusimos en la ley, pero digo, hay una, hay una idea, de servicios esenciales, así lo uh -huh. pusimos, servicios esenciales para la población con costos muy bajos o cero costos, entonces ahí va, coincide con lo que planteas vos, o sea, lo, lo planteamos en el sentido de, de este, la, la, digamos, la garantía de que puedan acceder sectores este, que puedan tener menores recursos, ...a esa bancarización y a, y a servicios esenciales este, con cero costo o, muy, o costos muy bajos. Pero contacta con lo que vos planteas, porque me parece que además puede tener como, como otra consecuencia positiva de esto... Eh, el elemento que vos planteás, pero sí está planteado en la ley esos servicios esenciales a cero costo o a bajo costo. Eh, finalmente, Sabatella, ¿se conoce ya el, el proyecto del PRO con respecto a entidades financieras? ¿Dijeron no, que iban no, a presentar o no, no? No, no, no. no. Ajá. Bien, bueno, ahí eh, se imagina o se dio algún indicio de qué podría llegar a contener o algo así. No, no, no, no la verdad es que no lo conocemos. Este, de, yo creo que ahí ellos tienen una, una diferencia esencial que es el no, el no visualizar esta actividad como un servicio público. Claro. Me parece que ahí hay una diferencia conceptual, ideológica profunda. Mm. Eh, nosotros creemos que sí es, este, sí es un, un servicio público y por lo tal tiene que estar... Regular. Martín Sabatella, que es el diputado nacional de Nuevo Encuentro, estábamos hablando con él por la ley de entidades financieras, que se comenzó a debatir en comisiones en la Cámara de Diputados, veremos qué resultados tiene este debate, eh, ya han ido asociaciones de consumidores allí a participar del encuentro, hay tres proyectos, decíamos, uno de Nuevo Encuentro, presentado por eh, Carlos Heller, otro del partido GEN, y por otra parte se espera uno eh, del partido de Macri, del PRO, pero allí una diferencia fundamental, como la que me Acaba recién Sabatela, que tiene que ver con el concepto de la entidad financiera del banco como un servicio público, que presentan tanto el GEN, que dice interés público en realidad, o eh, el caso de Nuevo Encuentro, que dice servicio público, y bueno, el PRO veremos qué dice. Claro, que es. que para remarcar que todavía no presentaron ningún proyecto sobre el tema. Todavía no, pero se esperaba para esta semana.